Utilizan castores en Washington para restaurar arroyos. Ellenburg. En un valle de regadío de Washington, donde los peces, las cosechas y la gente suelen competir por el agua, los biólogos han acudido a uno de los mejores ingenieros de la naturaleza para ayudar a restaurar los arroyos y el hábitat de salmón. Los terratenientes suelen atrapar o matar a los castores que bloquean los canales de regadío e inundan casas en el valle de Yakima. Pero un proyecto está reubicando a los problemáticos mamíferos a las fuentes del río Yakima, donde su talento para roer sauces y construir madrigueras puede dedicarse a un buen fin. El director del proyecto, Mel b a b i k dijo que los castores pueden ser muy destructivos, pero en el lugar adecuado pueden servir como buenos ingenieros de ecosistema. En Washington, Oregon, Utah y otras partes del oeste de Estados Unidos, los castores se emplean cada vez más como herramientas efectivas y de bajo coste para ayudar a restaurar ríos. Los expertos dicen que sus diques y lagos añaden complejidad a un ecosistema, frenando el flujo de agua y sedimentos. Con información del periódico La Jornada, reportó Itzel González.